sonicoa, gabón, Anesónico gabón no no sonicoa, gabón pepesónicoa. aquí estamos. Bueno, ha habido más peña en el estudio? Chán, chán. Hoy en el estudio sí, estaba está. petao. Sí, sí. Chán, chán. Primera madeja hacker del año 2026. Venimos con propuestas que teníamos pendientes hace varias madejas, hace varias temporadas. Podemos anunciarlo. Trip Hop va a estar presente, el Trip Hop. Un, y Un pendiente de Anesónicoa sí, no. y Pepesónicoa, sobre todo. Sí. <risa> <risa> sí, podíamos decir que bueno era algo pendiente y como hoy sí que va a ser mi última madeja por una temporadita, ya sabéis a mí que me cuesta soltar <risa> tela marinera, pero sí, ahora una temporadita... Estaré desaparecida No habrá voz oracular Hoy bastante mocosa, por cierto Pero pero bueno, va a haber Muchas novedades Y esto está cogiendo una forma increíble Y yo estoy súper contenta Pero te quedas el programa, ¿no? A grabar sí, sí, sí, sí, sí este programa me quedo Vamos, que se queda Que no suelta la silla Ya la vais a escuchar En todas las secciones Muy bien Bien. Ha dicho ya que es mi último programa, me voy todo el rato. Ay, ¿Qué no, ¿quién es? Pues toma, toma, toma. Sirviendo. Sirviendo, coño. Ole. Novedades sónicas, va a estar en las frases, va a estar en la presentación del grupo Estambre y en una entrevista. Uh -huh. ¿A quién tenemos hoy? ¿Quién va a pisar en Alguien entrada? de vuelta. Alguien de vuelta. A ver, a ver, Titica Ay. No, Trip Hop Iba Titica Iba a decir, ojala, pero es verdad que queda un poco mal ¿no? Como... no, pero... Yogorina Boroba Tampoco ¿Quién más... Fugat Baker Tampoco. Samantha ¿Quién es... Hudson Samantha Hanson no ha pasado, pero, bueno, pero que Samantha, más, ben, Samantha Ben. ¿Quién más bueno, ha pasado por aquí? Que os estéis despendolando. Sí. Vamos a anunciar a nuestra gran invitada. Vamos a tener otra vez en Madeja Sónico, en el Estudio de la 97, a Shaila Sónico. ¡Ah! ¡Uh! <risa> claro, porque no hemos dicho, pero es Madeja dedicada al Trip Hop. Y, y bueno, nos han dado una alegría muchas de las artistas con las que íbamos a nuestras primeras discotecas que se han posicionado abiertamente y han abierto una trinchera, han sido pioneras en la lucha a favor del pueblo palestino Total. y por el boicot cultural al Estado sionista de Israel. Mm. Así que vamos a comentar con ella, vamos a analizarlo, vamos a compartirnos información entre todas. Después de dos años, ¿eh? Muy fuerte. Sí. Sí. Mm -hmm. Bye Y también vamos a Bueno a, a hacer un caminito ¿No? Por el trip hop Más clásico Más oscurito Ah Bueno Otro tipo de trip hop Con más mezclas mm, Total bueno, con, con Con otros toquecitos Como nos gustan Y el sonico En tutti frutti? En tu disfrute tendremos una artista Bueno, es que en el cartel ya aparece Este momento de hacernos las interesantes yeah, Es que yeah, siempre yeah, estamos yeah. igual Pero en realidad somos bastante paluras sí, ¿sí? sí, Bueno, tendremos a Kelela Una artista así, del trip hop Pero pues con mucho R&B Con jazz, con bases electrónicas Luego luego nos acercamos bye, mm. Muy guay bye, bye. Así que... ¿Empezamos? Empezamos empezamos Último programa de Anne Sónico Querida. <risa> la vida, la vida, la vida. La vida <risa> se impone. Vamos a darle a la madeja. Mucha gente no ha entendido Portis Gez. No somos un grupo de chill out. Tenemos mucho más en común con Nirvana. Estamos increíblemente honrados de solidarizarnos con Palestina. El genocidio debe detenerse. Mientras el gobierno israelí cometa crímenes de guerra contra el pueblo palestino, apoyamos el llamado a bicotear a Israel como un medio de protesta pacífica contra la brutal ocupación. Actualmente no trabajamos juntos, pero tampoco nos hemos separado. Y no lo vamos a hacer mientras Estar Juntos sirva para apoyar causas como la Palestina. La categoría es... Portis Por fin, llega el momento de dedicarle una madeja a un grupo que nos atraviesa a varias de las personas que conformamos Madeja Sónicoa. Cuando Anne dice a varias de las personas, se refiere a ella y a mí, que conformamos un plural. Por eso nos podemos llamar varias. Sí, porque creo que Machingan les ha petado un poco la cabeza. Pero Anne ¿cuántas veces...? Habríamos soñado con la posibilidad de hacer un programa de radio mientras por detrás suena Nobody loves me Pues aquí está Mira, mira, que suena, que suena Ay, pues ya os hemos adelantado que hoy de category is head Oh, yes yeah. Una madeja en la que hablaremos de Portishead, hablaremos de Trip Hop y, como bien nos han dicho, hacemos nuestra tarea y no dejaremos de hablar de Palestina. Sí, pero vamos poco a poco a desenredar, que tenemos mucho contenido y mucho contexto. Aunque a Portishead no le guste nada, es impensable poder encontrar en las redes, en internet, un artículo, una entrevista una crónica de un concierto que, al hablar de ellos, no mencione la palabra trip-hop. Para ellos, su música no se puede meter en ninguna casilla, ni en la de trip-hop, ni en ninguna otra. Es verdad que en Madeja, lo de los tags y nuestros diccionarios y categories Como que nos gusta, ¿no? Sí, no, no, no, yo casi hay veces que... Nos facilita nos facil también. Sí, a ver, como qué, qué telón de fondo sí. ponemos detrás de cada madeja. Pero siempre con un sentido, tampoco hay poner claro. por poner la etiqueta. No, y sin encasillar y tal, pero bueno, pues al final, digo, sí que creo que también ayuda a saber, pues eso, con quiénes te relacionas, de dónde bebes, hacia dónde te proyectas. Chuta. En fin, hay una eterna batalla ahí con el tema de las etiquetas en la música. Sí. Pero bueno, con permiso del trío de Bristol Ellos, junto con Massive Attack Se consideran los pioneros de un estilo de música Que empezó precisamente en esa ciudad A principios de los 90 Y a Nesónico ha encontrado un dato maravilloso Me has dejado lo que ahora Súper bonito Porque siempre se ha dicho que eh, Portis, que es Massive Attack Tricky, bueno de hecho Tricky al principio Estaba dentro del proyecto de Massive Attack Y resulta que es que Hubo un lugar concreto, unas, unas coordenadas geográficas concretas que son las que dieron origen al Trip Hop. Estamos hablando de un estudio, un estudio público además, ¿Ah, sí? de la ciudad de Bristol. Ahí trabajaba Barrow, uno de los componentes de Portishead, que trabajaba como técnico de sonido dentro de ese estudio. Precisamente, él estaba ayudando a Massive Attack en la creación de su primer álbum, Blue Lines. Y ahí estaban currando mano a mano, estaban flipando todos con lo que ahí se estaba generando y barro dijo, aquí de este hilo hay que seguir tirando, esto que acabamos de generar tiene mucho recorrido y barro dijo, yo quiero tener mi propio grupo para seguir haciendo esto que acabamos de generar aquí. Ya, esto es fuerte, ¿eh? yo porque has hecho una investigación exquisita como siempre. Y esto que estaban generando se llama TripHop. Su primer álbum, Dummy, igual que le pasaría a Massive Attack, apenas contó con promoción y las críticas no supieron ver la trascendencia de lo que se avecinaba. Algo parecido, como ya decimos, le pasó a Massive Attack, ya lo mencionaremos porque desde luego Massive Attack va, eh, estar. va a estar en esta madeja y al principio es que nadie sabía ver eh, el potencial que todo esto tenía, las discográficas no les apoyaban, no tuvieron especial promoción Y a día de hoy, los primeros discos de Massive Attack, los discos de Portishead, son discos de referencia Del de punto. la década de los eh, 90. Sí, y en el caso de Portishead, el segundo disco también lo fue y su tercer disco también lo fue. Trip Hop, Trip Hop. Pero... ¿Cómo narices podemos diferenciarlo De otros estilos electrónicos? Me encanta que me hagas esta pregunta nesónica. Para la gente Que necesita ayuda en este punto Hemos traído una herramienta Infalible De las creadoras del Detecto Geyser Para identificar el Dream Pop De las creadoras del Afro Detecto Beat Para saber cuándo una canción Es Afro Beat y no Afro Beat Ha llegado Trip, Trip Hop Finder, Finder. Primer ingrediente. Estamos hablando de una música electrónica generadora de ambientes. Eso sí, ambientes oscuros. Como si nos cubriera la niebla de Bristol y no nos dejara ver nada más. Nada que ver con los viajes en coche al atardecer del Dream Pop. Segundo ingrediente. Beats pesados y lentos. Como si fueran de hip-hop, pero aquí no hay rimas. Aquí el ritmo machacón de las fábricas de Bristol se irá mezclando con las melodías en segundo plano. Tercer ingrediente. Aquí no se proyecta un chorro de voz, ni siquiera se habla de voces precisas. En el trip hop hay un eterno lamento. Un lamento que se combina con esas atmósferas de niebla y esos beats de maquinaria industrial. Cuarto y último ingrediente, ya lo habréis escuchado, pero al conjunto le acompañan unos arreglos sonoros de disc jockey. Haciendo continuos scratches y metiendo puntillitas de sonida. Mira, mira, mira, escucha. <música> Dejamos de lado la parte más musical. Me ha encantado, ¿eh? El Triple Finder. Bueno, bueno, me ha parecido maravilloso. Unas definiciones, o sea... Cuatro ingredientitos de nada. Y hacemos mm -hmm. unos platos que llevamos ya tres décadas haciendo discos con esto. <risa> bueno, vamos a meternos ahora sí en la parte del contexto. Ahora decimos música en contexto, cuando en realidad queremos decir... Lo político también nos interesa. Es nuestro. Las escasas entrevistas que ha concedido Portishead a lo largo de su carrera... ...han contribuido al enigma que rodea a la banda. Sin embargo, desde hace tiempo, hay un tema que les hace dar un paso adelante... ...y animarse a dar esas entrevistas. Hablamos de la situación del pueblo palestino. Y la vinculación de nuestro grupo estambre Portishead con Palestina... ...no viene de lo sucedido en los últimos años... Ya en 2018, y cuando la campaña todavía no tenía un seguimiento masivo, Portishead lo tuvo claro y anunció que se sumaba al boicot a Israel, promovido por la campaña BDS, y que no iban a hacer conciertos en Israel. Algo, que ya que estamos... Uh -huh. eh... Vamos a meter un poquito de cizañita y canita. Sí, pues otros grupos del palo, de la misma época y de estilos parecidos, no hicieron. Como Triki... O Pero bueno, sigamos con mm -hmm. la gente de bien Cuando el mundo de la cultura y el arte intensificaron su apoyo Ante la escenificación de la barbarie que hemos vivido estos últimos años en Palestina Todas sabían que con Portishead iban a poder contar El pasado mes de septiembre se organizó en Londres el concierto Together for Palestine Evento organizado principalmente por Brian Eno y Malak Matar Y que estuvo repleto de artistas sónicos Cómo no, como no También ¡Hombre! con ellos podemos contar ¿eh? que Aquí tenéis el listín telefónico de todas ellas Cualquier eh, <risa> acción de causas chulas Van a estar para ti Sí, hablamos de Sam Abdulahi, James Blake Otros como Gorillaz, Paloma Fate o Hot Chip Pues resulta que Portis, que llevaba tres años Sin pisar los escenarios ahora sí ¿eh? les llamaron Y efectivamente dijeron que sí Pero... Siguieron sin pisar el escenario. Como son de enigmáticos, Es que ¿eh? son un enigma. No les dejaron el turno libre en su fábrica de Bristol. Y tuvieron que grabarse en un videoclip en blanco y negro. Hicieron un remaster de su canción roads roads 2025 un vídeo que se nos ha creado ya sí, grabado. Los de ver. punta, o sea, totalmente a mí me viene la imagen y es, es que es una pasada ver a sí. ver Gibbons ahí con el paso del tiempo, ves que efectivamente pues han pasado ya sus 40 desde que la conocimos. Pero eh, esa esa voz eh, sí. esa presencia, ¿no? Sí. Y el Ese lamento Total. tan por Discharge. Sí. Y con esa es, es, escenario hablando de Palestina, escuchar Kent ni Parisin. We've got wow. a to fight Impresionante Y precisamente, os queremos dejar con esa nueva versión del clásico de Portis Head Vamos a escuchar eh, roads de Portis Head En ese especial de Together for Palestine Together for Palestine We'll never find a way Regardless of what they say How can GITAMA ZASPI IRRATI LIBREA Zure irratia Gure irratia Lauro GITAMA irratia ametxe egiten duen irratia yeah, Bueno, pues hoy estamos petando el estudio de Peña, estamos encantadas de pues contar otra vez con, con Shaila, una compañera que ya nos acompañó hace unas cuantas madejas, Onguieto Ría, Shaila. Es que ricasco. <risa> hace unas cuantas madejas, hace dos años. Muy fuerte. ¿eh? Teníamos la madeja de Sadia Mansur. Y ahí invitamos a Xyla y bueno, pues la verdad es que todavía recordamos esa entrevista Prueba mm. de ellos que hemos dicho, vamos a llamarlo otra vez <risa> Porque pues en aquel momento la verdad es que nos encantó Xyla y aprovechamos que te tenemos otra vez aquí para sí. decirte Pues la claridad con la que lo explicaste nos ayudó también a motivarnos y a ponerle todavía más ganas En, en tratar de que este espacio, además de otras cosas, también sea un espacio antisionista. Sí. Ojo, oh, pues es que ricasco por estas bellísimas palabras. Eh, y yo también os tengo que decir que... Bueno, os agradezco mogollón que me hayáis llamado porque o sea, admiro mucho el programa que hacéis. Tiene un curro increíble, os documentáis un montón. Entonces, pues que me hayáis vuelto a invitar me parece como un privilegio. Así que es que ricasco a vosotras. Bueno, ¡Qué maravilla! Sí, sí. <risas> tenéis que ver, hablando de investigaciones... Eh, los folios que traes Ayla sí, de todo sí. lo que se ha preparado. Bueno, es porque tengo un poco de síndrome de impostora. Entonces necesito como muchos... muchos checks que hacer mientras, mientras hablamos. Pues, bueno, vamos a, a darle, ¿no? Eh, te hemos llamado en esta madeja trip hopera. Aquí fans los dos, Pepe Sónico y Janesónicoa, porque... Eh, en Bandas de trip-hop, aparte, bueno, han estado como muy, muy metidas en, en el boicot eh, antisionista, ¿no? Entonces, bueno, nos parecía como una oportunidad hablar del boicot cultural y traer a todas estas bandas. Vamos a iniciar la conversación. Sí. Eh, a ver por dónde nos lleva. Queríamos empezar precisamente por eso, por el tema del, del boicot cultural. Anne Sonicoa, eh son tiempos difíciles, pero sí parece que hay, bueno, pues algunos detalles esperanzadores en el 2025. Sí, podríamos decir que en el 2025 sí que ha habido como un boicot cultural potente, ¿no? Eh, podemos hablar de la vuelta, eh, artistas que decidieron no ir a festivales en los que han participado fondos israelíes, ¿no? Como el KCKR, que bueno, podemos nombrar artistas como Residentes, Amanda Johnson, Jude Lain, Califato, Eh, países que no van a participar en Eurovisión, ¿no? Uh -huh. Y lo que le tiene ahí un poco en vilo a, a Pepe Zónico que va a pasar a con el Viñarroque. ¿Caer <risa> o no? El 25% de su cartel ya ha anunciado... ¿Tú quieres que caiga Pepe Zónico? ¿eh? Pues sería un puntazo. <risa> Queremos que caiga el Viñarroque. Sí, sí, porque además han puesto chulos. Eso es. Y porque no se puede hacer un festival el 1 de mayo. <risa> ya, esto que me parece. Hay que boicotearlo en, en primer lugar por ese motivo. Así que que caiga el viñarro. Ay, pues, Isaias Unica, eh, ¿qué factores crees que han hecho que se haya extendido la práctica de boicot cultural? ¿Por dónde crees que va el tema? Bueno, pues en primer lugar por gente como vosotras que queréis seguir hablando de Palestina cuando parece que desde que existe esta Junta Tecnócrata de Paz pues ya ha llegado a la pazagaza, entonces ya no está visible en los medios de comunicación lo que está lo que está ocurriendo en Palestina, ¿no? Entonces, pues el hecho de que mantengamos un poco el pues bueno, el discurso antisionista y el, el mensaje del boicot en pues bueno, en nuestros discursos eh, vamos a conseguir que esto siga avanzando, ¿no? Creemos que evidentemente la movilización la realización política ha sido un factor fundamental o sea para sí. nosotras eh, como militantes internacionalistas que hemos defendido pues desde que desde su origen en el 2005 la campaña de boicot desinversiones y sanciones al Estado Sionista de Israel es súper importante que hayamos conseguido socializar el discurso de boicot y que sea algo que incluso en personas no organizadas se entienda la importancia de, de hacer boicot cultural, de hacer boicot comercial, de presionar a los gobiernos para que dejen de invertir y colaborar con el Estado sionista. O sea, había una sensibilización, una concienciación de, de, pues de capas de la población que igual con este tema no tenían bueno pues igual un posicionamiento muy claro sí. y del boicot habla casi de todo el mundo. ¿no? Entonces, eso es uno de los motivos que ha hecho que por ejemplo tantos artistas y tantas artistas se hayan caído de los carteles de grandes uh -huh. festivales porque están contribu están colabora bueno festivales que tienen inversión de kkr o por ejemplo la respuesta que se dio en la vuelta ciclista que ha llevado aunque sea de manera un poco típida y un poco maquillada a que por ejemplo el israel premier tech que es, un, es el grupo el equipo ciclista al que se quería expulsar de la vuelta, pues por lo menos la haya... con bueno, por lo menos, o sea, que al final no dejan de ser dinámicas un poco de de maquillaje, sí, de maquillaje, sí, pero que de al mismo un, tiempo les hace grabado de, de cara tener que moverse, porque no pueden ir como cualquier otro equipo por el mundo. Eso es, o sea, sí. lo ha comprado una empresa que está afincada en Suiza, entonces pues bueno, ya no podemos decir que es un equipo israelí. Eh, entonces, bueno, pues no es que sea una victoria, evidentemente, porque habrá capital israelí que esté siendo maquillado, ocultado, ¿no? Pero de alguna manera ya no pueden ir por el mundo, eh, bueno, a, con la careta quitada, ¿no? Sí. O sea, que en el momento en el que este tipo de expresiones culturales eh, o deportivas existan, va a haber una población organizada para, para pues bueno, para desplazarlas, para sí, exigir su... Sí, sí. Uh -huh. eh, entonces, bueno, pues es algo positivo. Sí. Y evidentemente el que esté tan presente en los medios de comunicación bueno haya estado tan presente en los medios de comunicación por el momento en el que se acuerda esta junta de paz liderada por trump ha habido un silencio mediático brutal eh, de pasar de además es que el discurso que se estaba imponiendo en los medios de comunicación era como un discurso de, de crítica y de y de sensibilización con lo que estaba ocurriendo no O sea como había un nivel de concienciación de que esto es totalmente inaceptable pero luego Como decía antes, nos tenemos que poner una alarma dentro de cinco años y pensar todos y todas qué está pasando en Palestina. Y yo pues tengo una perspectiva un poco pesimista en el que creo que de la misma manera que hemos ido normalizando las políticas de apartheid, habremos normalizado para dentro de estos cinco años que Gaza pues ya no es la Gaza que, que conocíamos. ¿no? Que ya era una cárcel a, a cielo abierto. Pero pues con todas estas inversiones de casi 25.000 millones de dólares que quieren invertir para eh, reconstruir la región, convertir en un centro económico, desplazar a casi 25.000 personas gazatíes, eh, convertir, o sea, dentro de la propia cárcel que hará Gaza, crear más cárceles, volver a checkpoints, sí, sí. convertirlo todo como es en Cisjordania, ¿no? O sea, fragmentar todo lo posible el territorio palestino para que toda esta identidad palestina se quede disuelta eh no tenga capacidad de organizarse, no y reivindicarse como un pueblo pues con, con identidad y con estructura propia, ¿no? Entonces, y esto es gravísimo, ha sido es una no ha habido no hay paz en Gaza, <risa> eh, lo que ha habido es una un genocidio que ha ganado el Estado sionista de Israel y del que se está aprovechando Estados Unidos para seguir como decíamos antes, ¿no? El imperialismo está actuando a calzón quitado eh, y Gaza ha sido un laboratorio para para comprobar eh como un genocidio televisado eh, puede impactar en la, en la población y aunque ha habido un impacto político importante no ha sido suficiente como para que esto tenga un límite, ¿no? Y pues así estamos bombardea está bombardeando Estados Unidos Caracas diciendo claramente que quiere quedarse con el petróleo, ¿no? Y es lo que tú decías sí. antes, Pepe Sónico, que decías una frase muy, muy interesante guay, sí, y muy chula. Has dicho sí, el que crítico. el pensamiento crítico que el pensamiento crítico parecía, ¿no? Que una de sus tareas era desvelar lo que hay detrás de las palabras que pronuncian los imperios eh, qué intereses económicos y políticos había detrás de determinadas operaciones que a lo mejor todavía maquillaban como operaciones humanitarias y ahora no existe ese maquillaje, es de, ya directamente dicen el para qué, lo hacen entonces, bueno, dentro de las tareas del pensamiento crítico, desde luego esa ya no está, nos tocará hacer otras seguir sí. movilizando, seguir manteniendo sí, sí, sí. la tensión en, en las calles en la conciencia ciudadana pero nos están diciendo bien claro qué es lo que va a suceder en Gaza. Eso, ya se decía antes no que la verdad ya no no vale nada, o sea, que sabemos lo que está ocurriendo y aún así no es motivo suficiente para... Bueno, no es que no sea motivo suficiente para movilizarnos, sino que igual sentimos que la, la movilización no es una herramienta lo suficientemente útil para cambiar las cosas, ¿no? Pues la idea esta supermanida ya de es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo. O sea, no vemos que hay un futuro posible no vemos que hay un futuro posible para nosotras eh, blancas, privilegiadas, sí. eh, europeas imaginaros un futuro posible para para los gazatíes para, los gazatíes, para el pueblo palestino ¿no? pues pero bueno, ellas construyen más futuro que, que muchas que estamos aquí muy cómodas y, y muy y muy a gusto ¿no? entonces desde ahí también eh, tenemos que hacer reflexiones políticas ¿no? desde, desde el norte global de alguna manera sí. pero bueno sí. Bueno, seguiremos por lo menos desde esta trinchera manteniendo el eh, el tema presente. Sí. Eh, de y hecho, por eso hemos traído también claro. el Clip Hop, ¿no? Sí, dentro... lo íbamos a traer ya porque formaba parte de las artistas que eh, forman ¿Qué? parte de nuestra juventud. <risa> y claro, cuando de repente artistas de tu juventud no te decepcionan, porque anda que no pasa eso veces, a mí por lo menos sí. unas cuantas, eh, pues ver qué artistas que te han gustado pues te acompañan también en tu evolucionar político, pues es una maravilla. Y esto nos ha pasado sí. con estas artistas. Anesónicas. Sí, ¿no? sobre todo Massive Attack, Fortishead... Bjork, bueno, hemos descubierto algunos algunas cositas en esta entrevista con Syla. Cuéntanos, Syla, directamente. Pasemos este dolor. A ver, eh, pues Bjork... Que la, la seguimos York, queriendo. Sí, la seguimos y todo el mundo tiene capacidad para cambiar de opinión sí, y, y reparar el daño. Pero bueno, en el 96 tocó en, en, en Israel. Y luego en el 2008 también tenía un concierto organizado, pero no se debieron de vender muchas entradas y se canceló bueno pero bueno, a es. <risa> <risa> pero bueno eh, la campaña de boicotes desde des, desde el 2005 eh, y bueno o sea, ella sí que ha tenido posicionamientos sí, y declaraciones sí, sí, sí. públicas súper claras de no tocar no. en israel y está dentro del, de la campaña está de no music for eh, Genocide, que bueno que luego explicaréis mejor pero que al final hay músicos bandas y que han Ha elegido salir de Spotify y en est entre estas bandas la pionera es Masifatak, de sacar toda su música de Spotify. y Luego hay bandas que han elegido... Eh, salir del Spotify de Israel. Eso es. Que las escuchas no sean allí, no pero uh -huh. no de Spotify la plataforma. Uh -huh. Eso es. Eh, y luego también ha participado en, en un EP en el que también ha participado Fontis DC y No sé si Massive Attack igual no, sí. Fontis DC eh, Young Fathers y Massive Attack, el de Sixfire? El de Sixfire. Sí. Sí. Eh que sea bueno, que sea que se recaudaba y para médicos eh, sin fronteras, bueno, o sea, bueno, sí que tiene a Trium posicionamiento que en estos tiempos que corren eh Pues sobre todo ahora con el último ejemplo de Rosalía que no se considera ningún ismo porque ella no sí. es tan perfecta pues sí. en los que hay un discurso súper moderado y de intentar no confrontar con el status quo ni con el discurso hegemónico pues que además ella, se, Rosalía se declara súper fan de Bjork y viene una colaboración Rosalía, ¿eh? sí, ambas, ambas son fans totales tenemos ejemplos de quienes no tienen miedo a posicionarse Eh, y quienes prefieren seguir el curso del discurso hegemónico no total total mm. y luego Posti, Portishead y poris también eh, bueno o sea es verdad que tampoco o sea es una banda que desde desde el 2018 no lleva eh, declarándose eh, bueno que me no va a tocar en, en israel y haya apoyado la campaña de boicot cultural del, del bds y luego también participado en este concierto que eh, Eh, de iniciativa de Brian Eno, ¿no? De Guru sí, sí, del Forpalstein, sí. que le hicieron una o sea, hicieron que eran a regrabación de su carrera, sí. sí. sí, sí. Lo, hemos, lo, lo sí. vamos a contar. Sí, sí también mí sí. contábamos aparecían las frases que decía la propia banda que, claro, es que muchas veces con Pórtices no sabíamos si estaban en activo o no yeah. y lo explican y dicen eh, no trabajan juntas pero no nos hemos disuelto, porque mientras podamos seguir siendo útiles para causas como la Palestina, Joder, sí. fíjate no sí. nos vamos a, a desmembrar porque si hace falta para algo, vamos a estar pues, sí. no, eso muy... es impresionante. Joder, es que se agradece mucho que bandas eh, que, o sea, que nos o sea, en cuyo mensaje o en cuyo proyecto artístico No hay un discurso político posicionado porque luego tenemos el ejemplo de nicap que o sea que es una banda que se ha posicionado mm. y que sus letras son súper políticas y que uno de los miembros está ha sido enjuiciaado por eh, sacar una bandera de hesbolah etcétera o sea que son bandas que se integró un discurso muy politizado o muy posicionado políticamente y que eso también hace que lleguen a otros públicos mm que tengan este comportamiento, Total. que tengan esta este discurso, ¿no? Que va más allá de, de su propio pro, de su propia propuesta artística, sino de su forma de relacionarse con la música y con el sector musical. Y eso yo creo que es súper importante, sí. porque bueno, de Nick Up sí, sí que podemos claro, esperar, esperar. Eh, este nivel de rebeldía, ¿no? Sí. Pero de Björk o de Portishead o de o de otras bandas pues lo agradeces porque habitan en el mainstream desde de otro sitio, ¿no? Y bueno, sí que no sé si lo habéis a comentar antes, pero que también desde Eh, con Brian Eno, Nickup y luego eh, eh, Bobby... ¿Cómo era? Bobby... Ay, ¿Quién? No. Me he quedado en, en blanco. Bueno, el, el proyecto es el sindicato este de artistas que quieren sacar ah, desde sí. ah, eh, eh, eh, eh, sí, eh, el Estado británico pues para confrontar eh, o sea, política ilegalmente contra la organización esta de abogados eh, a favor de Israel, ¿no? O sea, porque ha habido un montón de... O sea, de, de presión y de, de enjuiciamientos, de criminalización, de buscar eh, eh, cancelar a todas aquellas artistas que se han posicionado políticamente eh, en contra del Estado sionista... Entonces están organizando políticamente para poder defenderse de la del ejercicio, que serían como los abogados cristianos de aquí. Total, pues total. <ríe> Ahí están los abogados israelíes que se dedican a... pues quien habla mal de, de Israel? Pues le damos a, a criminalizar, incluso llevar a juicio, ¿no? como es el caso del compañero de, de Niqab. Sí, luego vamos a tirar de ese hilo, porque el trabajo que ha hecho Masifatak en ese campo eh, ha sido brutal. Ha sido, además... Muy bonito, animando a la gente a perder el miedo sí. porque hay, hay espacio para la denuncia. Eh, los tentáculos del sionismo son grandes y alargados, pero hay brechas que todavía se pueden habitar. Perdón, Fede Ratas, Bob Dylan, eh, ah, <ríe> que es la ¿verdad? banda esta de hip-hop que tuvo que salió en... Eh, en un concierto haciendo una proclama contra las idf y que les quieren meter a bueno les ha metido a juicio por, por terrorismo bueno por criminalización o por, por un brunedito de odio perdón bueno, esta organización de, de abogados eh, a favor de israel o por israel Vale. bueno en estos nombres de artistas que eh, nos reconcilian con nuestro pasado hay un artista que podía haber aparecido en esta madeja y que hemos descartado. Uh -huh. Al de... señor, ¿o no? Sí, ¿de quién hablamos, Anesónico? De Triqui. <risa> pues iba, pa... bueno, está, estaba entre los posibles, claro, si hablamos de, de claro. Triphob, nos aparece, Triqui al principio formaba parte de Masifatak, luego se separó, y resulta que él también actuó en Israel y a él se le contactó. Desde BDS, Francia, se le explicaba que suponía cantar en Israel, de legitimación, de normalización, de un estado en el que bueno pues se eh, produce ocupaciones ilegales, un sistema basado en el apartheid, y él les contestó y les dijo que iba a actuar porque él quería que la gente de Israel escuchara su, su canción My Palestine Girl algo que estará escrito en la historia, en los libros de historia, el momento en el que los israelíes escucharon a Triki cantarme el palestin game. Parecía que era algo que tenía que suceder sí o sí. Y bueno, pues lo traemos aquí porque, claro, discursos como el de Triki parece que vienen a cuestionar la idoneidad de realizar un boicot total, ¿no? ¿Y cuál le podríamos contestar a alguien como Triki, que viene a poner este tema sobre la mesa? Bueno, no sé si a Triki le interesa mucho nuestra opinión, ¿no? <risa> <risa> pero se la vamos a dar igual igualmente. igualmente. <risa> eh, yo le diría un poco lo que le diría Gorka orbizu en plan, cuando hizo un poco aquellas declaraciones desafortunadas sobre estar o no estar en Spotify, ¿no? Que parece que porque llegues a más sitios eh, o envíes un mensaje un poco más crítico, como que no importa el espacio o el soporte que utilices para llegar ahí. Bueno, pues eso es cuestionable y debatible sí bastante. porque si ese soporte o el espacio eh, o sea colabora contribuye y retroalimenta dinámicas de genocidio y de apartheid pues evidentemente el medio no justifica los fines ¿no? entonces eh, pues le diríamos que al final está contribuyendo a la normalización de, de un estado de apartheid y que está utilizando activamente el genocidio para hacer una limpieza étnica y sí. Si eso no le impacta lo suficiente, asumiremos que Triki igual es un poco psicopatilla también, ¿no? O sea, eh, porque al final la dinámica de la que es la, un poco la, esa dinámica de boicot que sale del BDS, del boicot cultural y académico, que el objetivo que tiene, porque hay todo un proyecto sionista de normalizar y crear un discurso en torno a que el Estado sionista de Israel Es, un, es una especie de faro europeo en asia occidental de valores progresistas eh, que es un centro económico mundial eh, que hace muchoping washing o sea, es decir o sea crear toda una especie de imaginario sobre lo que el mundo cree que es el estado sionista el, que cree que es israel Y este tipo de proyectos, o sea, el ir a tocar ahí o, o hacer una exportación de su capital cultural eh, es una forma de normalizar y legitimar que es un Estado que se sostiene sobre la colonización por sustitución. Hay toda una inversión brutal de dinero y, y de... O sea, y hay instituciones que están edificadas en torno a ese proyecto de normalización. Uh -huh. Ese proyecto de decir, Israel es un Estado legítimo más. ¿Y por qué lo necesitan? Porque es un Estado que ha sido construido, es un Estado ficticio, construido en base a la colonización a la limpieza étnica. Entonces necesita que Triki, evidentemente, vaya a tocar su My Palestine Girl a Tel Aviv, como necesita expandir eh, al Maccabi, eh, el equipo de baloncesto, o expandir otros proyectos culturales con el objetivo de... De, bueno de lavar su imagen y de normalizarse en el mundo, ¿no? Entonces, pues a Tric hay que decirle que es un bueno un colaboracionista con sí. el sistema de apariencia y limpieza que está imponiendo el, el Estado de Israel. Y, por supuesto, Spotify, que nunca ha sido bueno, pero ahora que encima contribuye con, con una empresa que fabrica drones, honesto, eh, pues, evidentemente, lo mismo. O sea... Sí. De eso queríamos hablar sí. también porque... Hemos sido colaboracionistas en este programa. ¿Hasta septiembre? Sí. Todas lo hemos sido. Sí, la verdad. Bueno, es verdad, tengo que decir a nuestro a favor que desde el principio, cuando entramos a la radio, era como nuestro punto de debate anual, de en plan, ¿qué hacemos con esto? Sí. Sí. Sí, porque claro, pues desde otros frentes pues también escuchábamos lo que decía Saila que Spotify nunca ha sido bueno y escuchábamos artistas hablando de lo que suponía para sus capacidades de sostener su producción artística eh, que la industria musical se basara en plataformas como Spotify pues que no llegaban, que no podían que era denigrante que sí, se potenciaba visibilidad y luego no, no era real Entonces el debate iniciaba ahí y ya la decisión llegó cuando eh, vimos quién era el CEO de Spotify. Y donde invertía su dinerito. Sí, claro, luego viene el tema de, y entonces, ¿dónde escuchamos música? Porque desde luego no nos ha resultado fácil, claro, si pretendíamos encontrar el mismo nivel de servicio que nos daba Spotify, no nos resultaba fácil encontrar alternativas. Ya ahí estábamos y leíamos y que si sí. de un lado para otro... En nuestros casos, ¿por dónde os habéis decantado? Bueno, nosotras nos hemos decantado por Deezer, que en realidad también es una macroempresa. Va a haber capital israelí en 3 sí. 2 1, pero mientras no lo digan ahí seguimos. Pero bueno, o sea, es verdad que para el programa de radio y bueno, pues nos facilita el hacer, o sea, es como una dinámica muy parecida, ¿no? De playlists, de artistas relacionados nos ayuda. Vanscamp también siempre la hemos tenido ahí, eh, o sea que parece que estamos haciendo promes, pero no, sí. no, pero es estamos que bueno. Estamos trasladando nuestro debate sí, al resto y, de gente y, que no y, sabe sí, qué hacer. Sí, sí, esta es la conversación que más veces he tenido los últimos cuatro ah, meses. Sí, sí verdad, sí. Es que la nuestra también, la nuestra también. Sí sí, sí, sí. Sí, sí. sí, sí, entonces bueno, pues nosotras también hemos dejado Spotty. Sí, nosotras también, yo también he dejado Spotty, yo me he ido a Cobus, pero es verdad Claro, este es otro debate que no tiene que ver solo con el boicot a, a Israel, sino con la forma en la que consumimos música. total. Sí, Porque es. a mí esto me ha hecho me ha generado muchas reflexiones. Mm. Ha cambiado mucho cómo me relaciono con la música desde que ya no tengo Spotify. Eh, primero he escuchado muchísimas más bandas nuevas. Ajá. Yo uso muchísimo eh, Bandcamp. Sí, yo también he empezado a utilizar un montón. Y siempre lo he tenido, pero es que ahora lo uso más que nunca. Mm. Y me ha dado bastante pena pensar que lo estaba usando tan poco por culpa de Spotify. Yeah. Que también este tipo de plataformas lo que buscan es crearte una forma de relacionarte con el producto, que ese producto casi de alguna manera te aporte todo lo que necesitas y haga que cualquier cosa fuera de eso te resulte muy incómoda. Total, pues. eso, ¿eh? generamos a dependencia a la hora de de consumir cualquier cuestión que tenga que ver Estamos... con esta dinámica de plataformas sí. ¿eh? el proceso sí, sí, de desintoxicación total. ahora mismo total, por eso ¿eh? me sentimos perdida pero yo pérdidas. más allá de sentirme un poquito más coherente por no pagar Spotify <risa> es que eh, he disfrutado de la música de otra manera es sí. verdad que Cobus no tiene tantas eh, bandas sí, pero he tirado muchísimo también. de Bandcamp mm. eh incluso me he relacionado con los no con una especie de consumo masivo sí. en, en aleatorios sino empezar a disfrutar más del disco de meterme más Total. en la propia banda Sí, de hacerlo un poco tú también no a veces es. entras en ese bucle de en plan descubrimiento semanal descubrimiento de artista sí. relaciona y es como en plan bueno bueno mmm, no O sea esta selección no la estoy haciendo yo eso es, sí. y no la re, o sea no la interiorizas igual no, no te relacionas igual sí. con el proyecto sí sí hmm. entonces A mí me venía muy bien irme sí. de Spotify, así que pues animamos al resto de Totalmente. oyentes que lo haga porque sí. bueno, y nombrar también no la plataforma musicaria palestinarekin, sí. que ya hay como unos 200 sí. grupos eh italesen eh, de músicos en Eskaleria que que han decidido irse de Spotify, ¿no? Que es potente, o sea, 200 grupos a nivel Eskaleria es es Sí, sí, sí Es sí. potente. Sí. Jo, y deciros que también he... O sea, hay bandas que no estaban en Spotify. O sea, que igual no están dentro yeah. de Musicaria Palestina de Kim. Pues porque ¿por no les ha hecho falta. <risa> claro, yeah, porque ¿por ya, no estaban está, ya estaban fuera. O sea, ya. Y me da un poco de pena porque yeah. esas bandas igual han quedado un poquito silenciadas. Yeah. Eh, pero eran bandas que ya desde el principio tenían un posicionamiento por otros motivos. Pues seguramente también por el boicota a Israel. Sino también por pues eh, cómo trata a los artistas pequeños Spotify. O por... Spotify ya venía de lejos sí. con, con inversiones total. en en capital en mm. cuestiones militares y en industria militar, ¿eh? O sea, porque yo me puse a leer solo por curiosidad esto te estoy diciendo hace como tres años y desde la contradicción que me habita dejé de leer porque dije, no puedo gestionar <risa> ahora mismo mi vida sin Spotify. Ya, yeah, total. <risa> Pero ya tenía muchos motivos de boicot. Bueno, he de de decir razones. que Bjork también desde los inicios de Spotify ya anunciaba que era lo peor. Lo peor, sí, sí. sí. Imagínate un artista como Bjork. Mm comparado con pequeños y sí, pequeñas bandas, sí, sí. ¿no? Y pequeños artistas. Yeah. Ay, pues bueno, podríamos estar aquí hilando hilando, maravilla, es como si tuviéramos a las 4 de la mañana jarreando afuera, nosotros con nuestros cascos. <risa> está. está, ¿no? Está jarreando, <risa> sí, sí, sí. cascos y micros, pero bueno, vamos a ir cerrando con la última buena pregunta, propuesta que nos traes. Propuesta musical que nos has traído, saila en esta madeja trip-hop. Bueno, pues para recordar a Portishead y a Beth Gibbons, yo os traigo... Bueno, Beth Gaibbons o Beth Gibbons? Oh. Yo digo Gibbons. Yo sí. también digo Gibbons, pero bueno, es por si igual acaso... Igual si nos escucha Beth, igual le chirría, le no chirría. sé. No, bueno. Yo creo que es Gibbons, ¿no? Gaibbons sería... Ya sería otro... Escrito de manera diferente, sí, ¿no? sí, sí. Bueno, y bueno, es pues de su último disco os traigo, bueno, de su último único disco solitario os traigo Los Changes, porque es verdad que me o sea, no, no he escuchado mucho el disco, ¿eh? o sea, ha venido un poco con deberes eh, hechos de casa… Bueno, nos eh, ha traído aquí una bibliografía, unos apuntes, esto, que esto, madre mía. Lleva, esto que se queda yo. aquí. Bueno, <risa> si entendéis mi letra, yo os lo dejo. <risa> no, pues es que he un poco profundizando en el disco y sí que habla mucho de bueno de cómo ya ha llegado Nadaz, tiré ya 65 o años. Así ah, sí, sí, es, eh, diría vale. que sí, ¿eh? Sí, pues sí, 60 sí. Sí, igual 56, sí. 60. Hala. Bueno, está en ese proceso... De que su cuerpo y la forma en la que se vive ella misma como mujer pues está está cambiando, sí. ¿no? Eh, la sensación de mortalidad que tienes cuando te acercas a determinadas edades, la relación con la, con la fertilidad, con la maternidad y, y el proceso de menopausia, ¿no? Y esta canción, los Changes, que es la que os, os, os propongo, habla un poco de eso, ¿no? De, uh -huh de este concepto de mortalidad y de pues bueno como la mujer ya pues deja de ser de alguna manera objeto de deseo cuando pues cuando bueno deja de percibirse como, como una persona fértil eh, y, es, y ese disco tiene mucho que ver con todos esos cambios ¿no? que viven las mujeres a partir de bueno pues de los eh, 45 o 50 años y es algo que ahora a mí me genera como mucha curiosidad me parece como muy bonito que haya un disco que, que esté dedicado ¿no? a esas mujeres super invisibilizadas, no que yeah, son las total. que tienen más de 25 años prácticamente yeah, o sea, total, en, total. Ese, en esa especie de, de imposición de la juventud eterna y de, y de la sí. belleza eterna pues ella nos ofrece un, un análisis de, de cómo ella vive su acercamiento a la, a la vejez mm. entonces pues los Changes es la que os propongo Pues <risa> qué maravilla porque yo tampoco tengo mucha escucha ¿eh? de, de este disco así que Pues Ayla, muchísimas gracias, es que ricasco. Super, es que ricasco. Jo, a vosotras, yo vamos, encantada, me pongo ahí dentro de la cabina con, <risa> con Luisón y Coa a escucharos y, y encantado os traigo unas botellitas de agua, unos refresquitos y unas patatitas también. Bueno, escucharte a ti ha sido un placer, amiga. <risa> bueno, sí. Este eh, ratico de charla sobre sí. música política es. y antisionismo es un placerón que nos right. llevamos para es el día de hoy. Es ricasco a vosotras. <risa> Pues vamos a escuchar la propuesta de Zaila Sonico. vamos con Beth Gibbons, los Changes. en la radio que sueña para que nuestros sueños sigan siendo libres hazte socia la roguita masaspi y rati libre. pepsonica. Se la eh? Se la mm. mm. Bueno, jarraituko dugu gure madeja honekin. Bye bye, bigarren geldialdirako bagatoz beste talde potente batekin, beste clásico batekin. Mm, Masif attack. Oh, yeah. Talde hau Bristolen Ingalterran sortu zan komunitate artistiko bat zala eta The Wild Bunch E, komunitate artistikoa. Euren musika, trip-hop genero barrun sartuta dau. Hip-hop, esperimentala, DAF, jasa, soula, eta musika alternatiboa anazten da. Euren lehenengo zentzioa, mila bederatxe laurogeita marrean sortu zuten, daydreaming, eta urte bat geroago, ba, haien lehenengo diska argitaratu zuten, Blue blulantz. Diska hau bere hasieran etzan bat ere harrakazte izan, aldiz, oso kritikatua izan zen. Beitu, kuriosua. Kuriosua, Eta ba, gero zer zen diskorrekin. Klaro, eta <laughs> hortik, e, urte batzuetara, e, bai izan zen, laro gaita hamarkadaren amarkadaren diska garrantzitsuen etariko bat. Osa, e, lehenengo amarren barrun sartuta zegoen. Eta gainera... Eh, diska horita gero hainbat proiektu sortu zu sortu ziren be. besteak beste Portishe gure artista tanbrea edoguna etatxi bat. Hori da edo mortxiba o sea, eta, eta triki eta ez daki zen bat artista daude e, estilo horretan. Bueno badizka hoi esker musika genero berri bat sortu zen trip hop. Baik E, golfoko guda zela eta taldearen izena aldatu behar izan zuten. Nik ez nekan horriburu zidei harik ez. Oso kuriosoa bai. da bai, oso kuriosa. Osa, momentu hori izan arte, masifatak atak zeukan izena bai. taldeak, baina e, golfoko guda izan zala eta ba, e, eure manajerrak gomendatu zien e, atak izenak entzea eta masif izenarekin geratzea. Eta bueno, bat... Badaukatez diskoren bat, bakarrik masif izenarekin. Bagausa da, diska uste ezetz. Baina, bai egin zuten bat Beitu. Eta etzan, bat ere harrakastatxua izan, zeren eta jendeak, etzun elkartzen masif, masifatak taldearekin. Claro <gülüyor> azkenean, euren esentziaren, euren nortasunaren parte batken duzieten. Ordune, baie, ba etzan, e, oza, jendeatzan jun. Eta Robert de la Nahab, bere hay en Abeslariak. Serpentsatzen zuen horri guru, ba claro, da... claro, vera super potente. Claro, oso posicionautada da e, politikoki eta claro, berak que argi eta garbi zun, ba, estatu batuak etzuela kolonizatu egin bea, ez? Eh, ordun etzun hori egin nahi, esun e, izen aldatu nahi, baina bueno, azkenean, eh, pos zeik presinoengatik claro. egin zutela, eta hundino gaur egun mutzen da. Erauki horretaz bai. Claro. Eh, orain, aien indarra ez da lehen, zeukaten indarra, aien, claro, ba, azieran, ba, claro, ezin zuten, eh, aien nurriak jarri, aien claro. ahi, zuten moduan, baina bueno, orain bai, orain mazifataken indarra da superpotentea. Azken aldian, aien bat artista ikusi ditugu, palestiniar harriaren alde pozitzionatzen. Eta ba hori gertatzea ba gure kasuan guk ospatzen dugu. Bai. Baina gixea da, eh masifaktaken kasuan urrutik datorren zerbait dela, ezta? Oinda la eh a mastur amabos urte barkatue gaur nau pizkat eh Ta Lo eddotakizata za da baia. Ba hori Oin dela haabost urte baino geixo Mazifataek BDZ kanpainaren barrun sartu san ordu. Bueno, baskenean e, euren e, izionaendu politikoa estator e, oingo momentu bategaz Vai. bexiketa hasikerako bueno, pieroak izan ziren hori da. Bi.000 marrean Robert Del Nahak bat egin zuen BDZ kanpainarekin. Berak izan zuenez, No puedo tocar en Israel cuando los palestinos y palestinas no tienen acceso a los mismos derechos fundamentales de los que disfruta la población israeli. Eta en oski, orain boikot kulturala, borroka praktika gisa zabaldu den honetan, masifatak lehen lerroan egon dabe. Bai, adibide bezala. 2008 lauran, ceasefire, EPEA, Atera Sutten, Fountains DC eta Young Fathers ekin batera. Diskonen asmoa, bugari gabeko medikuek gasan eta Zizkordanean egiten zituzte la Realde operazioterako dirua lortzea zen. Eta, ba, geroago, ba, denok entzun dugu e, Spotifytik hainbat talde atera direla. Eta haien lehenengo bat izan da mazifatak. Irailaren 2008an, mazifatak taldeak, Spotify utzi zuen, eta hori azaltzeko, Instagramen argitaratu zuten. A la luz de las importantes inversiones realizadas por su director general en una empresa que produce drones militares y tecnología de inteligencia artificial integrada en aviones de combate, Masif Attack ha solicitado por separado a nuestro sello discográfico que nuestra música sea retirada del servicio de streaming Spotify en todos los territorios. ¡Guau! ¡Au, Benetan, Isanda, Isúa, Risco, Lenengo, Pausoa! Spotify te campoa negoteco. Erabaki hau eta gero, masifatak taldeak ere, gazari babesa emateagatik mehatxatuak dauden artistei ikus emateko ekimena sortu du. Super interesgarria eta egin dute nizap taldearekin batera. Hm. A, bueno euren es a ten su ten. las escenas en Gaza han superado cualquier descripción escribimos como artistas que hemos decidido usar nuestras plataformas públicas para denunciar el genocidio que allí ocurre y el papel del gobierno británico en facilitarlo por nuestras expresiones de conciencia hemos sido objeto de diversas intimidaciones dentro de nuestra industria, ilegalmente a través de organismos organizados como Yuka, Liars y Israel. Somos conscientes de la magnitud de las campañas agresivas y vejatorias operadas por ese organismo, el UK Lawyer, Lawyers for Israel, y de múltiples casos individuales de intimidación dentro de la propia industria musical, diseñadas únicamente para censurar y silenciar artistas que expresan lo que sienten y piensan. Al haber resistido estas campañas de censura, no vamos a quedarnos de brazos cruzados y permitir que otras artistas, en particular quienes están en etapas más tempranas de sus carreras o en otras situaciones de vulnerabilidad profesional, sean amenazadas hasta el silencio o la cancelación. Impresionante. Con este espíritu animamos a las artistas que se han visto en esa situación o a quienes ahora deseen usar sus plataformas para hablar sobre Palestina pero temen represalias industriales o legales a que se pongan en contacto con nosotros. Queremos trabajar juntas para compartir experiencias y recursos creativos y verificados. Y de manera vital para mantenernos firmes y solidarias al exigir colectivamente. Acceso inmediato y sin restricciones a Gaza para agencias internacionales de ayuda reconocidas, sin amenaza militar. El fin del atroz ataque contra personal médico y de ayuda humanitaria. El fin de la venta y concesión de licencias de armas del Reino Unido a Israel. Un alto al fuego inmediato y permanente. Una Palestina libre. Si antes sentiste ansiedad por hablar, pero crees que ya es tarde, no lo es. Nunca es tarde para unirse a este movimiento. Todo el mundo es bienvenido. benetan Iraku, Ribergenúen, Manifesto Es que es soragarriada, Venetan. Sé potente. Está claro, hay que ya de aquí te vestir. Hay que darse cuenta en Indarra. Eta horrez babesa, eman nahi diet? Bai. En fin. Argieta garbi dago, zeintzuk diren gura talde hau madeja horretan izateko. Bai, eta bueno, unkitutak geldi aldi hau bukatzeko ebren abesti batekin utxiko zaitu ustego. Klasiko batekin, mazifatak, teedropu. suenan las fábricas de Bristol, único <risa> Te propongo que llegadas a este punto de nuestra madeja, eh, demos un salto conceptual, abandonemos un poco el trip hop clásico y también un salto en el tiempo para ver qué sucede en nuestras épocas actuales. Vale, hasta ahora nos hemos movido por los suburbios de Bristol de los noventa Eh, ...con nuestro tal de estambre... ...Portis G... ...también con Massif Attack... ...y ahora Pepe Sónico... ...¿a dónde nos vamos? Pues a ver... ...la propuesta es... ...abandonar... ...estos nombres clásicos... ...y dar unas pildoritas... ...para actualizarnos en torno a... ...qué sucede... ...ahora mismo... ...entre las artistas... ...que dicen que... ...están haciendo trip hop... ...a ver qué pinta tiene... ...es curioso... ...que muchas de esas artistas... ...procedan de los mundos del R&B... ...sí... Se ha producido ahí una fusión curiosa. Cuando el R&B se acerca a la electrónica, su unión con el trip-hop es inevitable. Es muy curioso porque, claro, estas gentes de Bristol que llevamos toda la madeja pronunciando, a nuestro grupo de Sambre, a Massive Attack, con el R&B poco tenían que ver. Uh -huh. Pero resulta que han sido las artistas cercanas al R&B las que lo han cogido y lo han transformado, lo han metido una coctelera y han creado el trip hop del, del nuevo siglo. Esto para las que llevan ya tiempo escuchándonos a lo mejor les suena porque en la madeja de FKY Twigs ya lo nombrábamos. Ahí sonaron Arca, sonó también Nicolás Jar y bueno, pues podríamos decir que esa revisión que el trip hop que se hace en el nuevo siglo eh incluirá RnB y pierdo oscuridad, ganando también en ritmos más diversos. Pues después de estos apuntes de ese máster de musicología... ...que a veces hacemos en este programa... ...vamos a desvelar quién es la artista que hemos elegido... ...como abanderada eh, del trip-hop actualizado para esta madeja. Pues con todas vosotras... erika de Casier. Oh, yes. Bueno, vamos a ir conociéndola poquito a poco, ¿no? No, Sónico, ¿a dónde la ubicamos? Bueno, pues ella es nacida en Portugal... Eh, de madre danesa y padre caboverdiano y el hecho de que a erika se le leyera como racializada pues ha marcado varias etapas de su vida por ejemplo ellas no ella nos ha compartido que a los ocho años se mudaron a dinamarca al país de la madre y allí pues sufrió bullying en el cole parece ser que ella y su hermano eran las únicas personas racializadas del cole y eso pues hizo que se les pusieran la diana y Más tarde, la propia Erika nombra como el movimiento Black Lives Matters le sirvió de inspiración e incluso le ayudó a salir de momentos de colapso creativo. Bueno, eh, regresando al tema musical, eh, ella siempre ha estado ligada al R&B, de hecho lo exploró en Scent Cava, que es el dúo en el que participaba antes de dar su salto a una carrera en solitario. Y ella pues, es un buen ejemplo de cómo en este nuevo siglo eh, se ha conseguido fusionar de manera muy orgánica las bases electrónicas del Trip Hop con el R&B. El R&B puede tener toques más urbanos, otras veces más bailables, y en el caso de Erika, consigue que la unión de R&B y Trip Hop nos lleve a los ambientes más vaporosos. Erika, ya a nivel político, es una de las firmantes del Musicians for Palestine y también forma parte de la campaña No Music for Genocide. En esta campaña, Masif Attack ha tenido mucho que ver y aglutina artistas y discográficas que promueven el boicot musical contra Israel. Más de 400 artistas y sellos han decidido retirar o bloquear el acceso a su música en ese territorio. Y bueno... Pues aunque lo digamos mil veces, lo seguiremos diciendo mil más. ¿Por qué retiran su música de Israel? Pues los motivos no faltan. Lo hacen en respuesta al genocidio en Gaza, a la limpieza étnica en la Cisjordania ocupada, al sistema de apartheid vigente dentro de Israel y a la represión internacional que viven los movimientos de apoyo a Palestina. Ante la impunidad que vive Israel, esta plataforma pretende aislar y deslegitimar al ente sionista, como ya ocurrió décadas antes con el apartheid sudafricano. Cuando se habla del boicot cultural suele aparecer como ejemplo histórico el apartheid sudafricano y también la respuesta de muchos países, empresas y también compañías discográficas eh, tras la invasión a Ucrania por parte de Rusia. Ahí, varias discográficas y de las grandes decidieron retirar buena parte de su producción de la posibilidad de escucharse desde Rusia. Es decir, es posible, se puede hacer, es una reivindicación lógica y decente y se sigue pidiendo desde los movimientos de apoyo a Palestina. Entre las más de 400 artistas firmantes, encontramos bastantes artistas sónicos como por ejemplo Naty Yus, Arca, ¡Uh! Bjork, Maravillosa. Sigur Ros, Bravo. ...Sudan Archives sí. y Jasmine Handam... ...la artista favorita de este programa la pasada temporada... ...la que ganó la encuesta en nuestro programa de Bye. cierre... ...y pues seguimos sumando artistas queridas, alineadas y aliadas en esta lista... ...pues en esta madeja, dentro de las firmantes está Massive Attack... ...y también está la actual parada, Erika de Casier... ...vamos a escucharla en una de las sesiones organizadas por Brody... ...la grabaron el pasado mes de septiembre... Vamos con Erika de Casier en directo, vamos con Chutifs. hacer un programa de radio? ¿Tienes ideas que aportar o a las que quieres dar difusión? Ven a soñar con la 97, San Saitez Baskide. Bueno, Pepe Sónico, my tía, ya vamos a ir entrando en nuestra última parada. Vaino, no, no Sónicoa. Y para nuestra última parada, eh, seguimos con ritmos tricoperos actuales, pero cambiamos de geografía. Nos vamos a Palestina. Uh -huh. Vamos a presentaros a Moody Cablaoui. Oh, yes. Yeah. Él es músico, actor y productor palestino, nacido en Haifa y que reside en Berlín. De hecho, se mudó en concreto a Berlín por el nacimiento de una escena musical underground con bastante presencia de la diáspora palestina. Uh -huh. Su música mezcla las raíces árabes con sonidos como el trip-hop, eh, con jazz, funky y disco. En 2018 lanzó su vídeo musical Mafi Mahani donde comienza a desarrollar su propio sonido, trip hop, pero como vais a ver, con mucho funky. Desde los 15 años ha utilizado la música para poder expresar de manera creativa temas sociales y políticos. Su carrera artística es pública desde hace por lo menos una década, pero cuida mucho también su privacidad. Sus redes sociales están muy enfocadas a la difusión De su creación artística, pero sabemos muy poquito de su vida personal, hasta el punto de que ni siquiera sabemos cuántos años tiene. Efectivamente. Así que, bueno, esta paradita pues, va a ser más corta de lo habitual, pero es verdad que nos sobran motivos para que este artista forme parte de esta madeja, claro. ya que él mismo, en un festival eh, que se hizo en ramala en 2017, que se llama Palestine Music Expo, ¿qué dijo Pepe Sónicoa? Soy el único artista de trip hop en Palestina. No Así. conocíamos a Moody antes de hacer la madeja, pero claro, en nuestra investigación buscando Trip Hop y Palestina, pues Moody apareció. Eso es. Así que bueno, ya veis, porque claramente tenía que estar en esta madeja. Uh -huh. eh, bueno, una de las cosas que sí que ha compartido Moody públicamente es que tiene nistagmo. ¿Esto qué es? no Nonosónico A. Pues yo me he enterado también gracias a Moody. No lo sabía tampoco. Es una condición médica que genera movimientos involuntarios en los ojos. Y entonces, Luisónicoa lo sabe. Claro, Luisónicoa sí, y anesónico también, también. Pero no está ahora mismo aquí. Pero bueno, pues nosotras no lo no sabíamos. sabíamos esto. Y bueno, dice que, que esta condición él la utiliza y la integra dentro de la visión que tiene del arte no y en sus creaciones. Entonces, bueno, pues es una cuestión como curiosa también de Moody que queríamos traeros. Mm, bueno, Moody es el fundador de Sil Sila, que es un proyecto con sede en Berlín que busca tejer redes y puentes musicales entre varios territorios, que incluye pues Asia Occidental, el norte de África y Europa, promoviendo así la construcción de puentes entre distintas artistas que están en la diáspora. Bye. Y bueno, pues como no hemos podido encontrar mucha más información, pues os vamos a dejar con una de sus canciones. Vamos con el primer tema del que creó el videoclip vamos con Múdica Blaui Máfi, Máhani Múdica Wana faiet almonos urani Kelami, besdobu arbi ddarbi Baxbot, kawafi, abbi, sab, rass Baxi, mis shaiif, udami, fa'amilni bshakel khas Qaflau alasem, rabbi beresim rasm Elnagmi roohtani, wali bi bali, 1 jism Kei anasaua, aishin wumakene gharah Maqamia ana, fereid min nua bala, wala, haja Bala, wala, haja bala, wala, haja bala, Mama told me say baby my honey baby my honey Mama told me say baby ma ma um, ma ma no, I hope you're some baby my honey baby my honey When mama kelambatik melodi baxli Ilha ismi Baxi ziflu lulu bjismi Automatiqi Duzan Zotin li bshakhisni Mashi حدك بزوع فا ما بصني... مش شايف من صنط سنتي... هدوق احسن من زوق خراق اللي بتعطي حرتك وبحرطي لا لا بهمك غير party على ساحة خلوع كل البلا ما تمنى تمنى مشكالك نظف حالك لحالك بيدك ديئة خليها ببالك فهمنيعا لازمية نازلي المطرب زي ما في معاني No matter what you say, no matter how you sound, maafi maani Maafi maani Walking on my motor road, say maafi maani Maafi maani No matter what you say, no matter how you sound, my honey Maafi maani لا لا لا عالم ما حاله غير وتحي بالكم غير بتذكر في بال الارض وبطريقه وندير وكل الصيادين لتحت متحمل انا جرح بتالم ببص بس بكمل كمل كمل مجرد واقف حدك لابس عدسات صح بس فاهم الصوره احسن منك من هون كل شيء واضح بس كثير على ساعتها ما بقدر صرح واقف على المنصه بحفله ضوء للسما والموسيقى تحت الارض عم ما تاخذ المايك مني ماش مع افكاري بس الثاني صار سبقني حدلني بفرو يعجبني مش بس تزيت عالت خناني اللعب مش بالصوت اللعب المعاني Zay خلي الرب احتجاجي Zay خلي الرب احتجاجي Hey أصلا من زمن نلهم هفصار في الو حاجة ما في معاني ما في معاني ما في معاني ما في معاني لو ما رودش السيدة ما رهو يا في معاني في معاني Bacon the mother wants to no happy birthday happy birthday what you say about i hope you sound happy my honey happy birthday bacon the mother wants to happy my honey happy birthday and say about i hope you sound happy my honey happy birthday Bakirro babataram zera inmanere aye numero pozi mudi what's next the album A tu disfruta la frutería Comeme 5 piezas al día Un par de peras rajas sandía Tere mu cul, cool, qui no hay chía Tutti frutti Wababaluma, blabababab Tutti frutti Ohu Gabon tu tefruti maitiak Gabon Gabona ne sónicoa Gabo Luis Sónicoa ¿Ser maduz? Ondo. Ondo, ma Bai, ma deja unekin, bai. Estudi honekin ez hain beste, pizkatoztuta. Ia esan da <risa> <risa> ne, <risa> Negua joan data ez negua... <risa> <Neguan gauz. risa> negua neguan gauz hori eta negua da gogortzu Ba bai. bai bai. Eta madeja etorriz hitzaigu gogortsu be bai. Gogortsu bai bai. bai bai bai. Esan behar dugu madeja hau eoniko eta Pepezonikoak nahi dutelako egin dugula. Bai? Bai. bai Guretzat erronka bat izan da bai. Behartuginntuzten pixkat gainera ozan, plan egin barhar bai ala bai eta naiz eta zaitat... Gusto que ya Ni bar tu sube Orida o sea, Vaya venga de, Obedientes Vai, vai, vai Eta <ríe> gañera Bueno eh, Ser da u Ser da ucagu. Pedazo de artista Que traemos A Tutti Frutti Vai mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Ser Así co Así co Bueno, pues estamos escuchando a esta súper artista Tutti Frutti, que se llama nada más y nada menos que... Kelela Mizanekristos. Pa, pa, pa, pa. <ríe> Conocida comúnmente como Kelela, que es su nombre Bye. artístico. Artista referente del Trip Hop y el R&B alternativo, así como referente de la comunidad etíope americana. Byte que eh, Quelela es nacide hace 42 años en Estados Unidos, en Washington D.C. y como decíamos, este de ascendencia etíope. Y bueno, en este dato queremos pararnos un poquito antes de hablar más sobre Quelela porque ella, además de ser referente del trip hop, eh, es también referente de la comunidad etíope americana. Y es que nos ha llamado la atención el dato de que en Estados Unidos viven 460.000 personas de ascendencia etíope. Y sobre todo en, en la capital, en Washington, donde viven 250.000 personas. Y ojo al dato, esto es el 1,1% de la población de Washington. Nos aparece un dato como llamativo. Vay, que lo dices, ¿no? O que, o que a priori pensas, va, pues tampoco será tanta gente. Pues eh ahí. Toma ya. Toma ya. Cuatro, casi medio millón de personas. Efectivamente. Sí. Sí. Bueno, y leyendo un poco más sobre este dato, pues eh, tiene mucho que ver también con la guerra civil en Etiopía, que fue desde 1974 hasta 1991, y la guerra entre, entre Eritrea y, Etiop y Etiopía en los años 90, No hemos encontrado como tal si alguna de estas guerras tuvo que ver con que la familia de Kelela migrara a Estados Unidos, aunque seguro y nos imaginamos, bueno, pues que es algo que sí que ha atravesado parte de sus relaciones, ¿no? Y de su ser, identidad y, y demás. Eso es. Y es que ella nació, bueno, en 1983, ya nació eso, en Washington en, en Estados Unidos. Desde pequeña le gustó la música, empezó a estudiar violín con 9 años, cantaba en el coro de la escuela y ya de adulto en 2001 empezó a formarse en jazz, participar en sesiones de jazz en cafés y formó en 2008 su primer grupo, ojo, de indie. Ya hemos mm -hmm. nombrado la palabra jazz, la palabra indie y vamos a nombrar más porque este artista le ha dado a todo y con mucha calidad. Bye. En 2010 se trasladó a Los Ángeles, que es donde vive actualmente y empezó a hacer colaboraciones con distintas artistas centrando su arte en un estilo más parecido al que nos al que nos acerca esta madeja. Si hiciéramos un ejercicio de anesoniconismo, anesónica reina de los tags. Podríamos decir que Kelela le da al trip hop, le da al R&B, le da al jazz y le da a la música electrónica. Y es que además de singles y EP varios... Que por cierto en sus primeros EPs... ¿Sabéis con quién colaboró? ¿Quién es la reina de la música electrónica? Arca. Bueno, se sacó unos EPs con Arca. Bueno, después de todo eso ha sacado tres álbumes. Take Me Apart en 2017... Raven, que se escribe Raven con V en 2023... Y un álbum en directo en 2025, Blue Light. Y todos son más de esos estilos suaves... Con esa voz que fluye y que hipnotiza... Pero, atención... En los dos primeros álbumes, el de 2025 pensamos que no ha dado tiempo, luego lo que ha hecho ha sido publicar unas remezclas con bases electrónicas. O sea, las mismas canciones remezcladas, las saca el año siguiente y bueno eh, hemos cogido una frase que dice en un documental que podéis ver en Youtube que se llama Bajo la luz azul que dice que me encanta hacer arreglos, me encanta reelaborar me encanta remezclar, o sea como que ella hace las canciones y luego empieza a jugar tal, en los conciertos y bueno pues tanto le gusta jugar que ha grabado los ha regrabado remasterizados, ahí remezclados Opa ahí. Opa ahí. Opa ahí. Toma ya. y bueno vamos a pararnos un poquito como en sus primeras canciones y os vamos a proponer ahora aquí que la que la elijamos juntas. Eh, vamos a poner un trocito de Onanon y luego vamos a poner también un trocito de Onanon, pero en remix. Y vamos a ver un poco cuál nos gusta un poquito más aquí en el, en el estudio. A ver cuál nos resuena un poquitico más. cuál nos, eso nos... Activamos el, el voto de las oyentes. Eso es. Mandarnos un SMS. Eso es. Ay, eh, 97, 97, 97. Y en este falso directo lo elegiremos. Ahí está. Confiad en nosotras. Venga, entonces vamos a ir primero con Onanon de su álbum Take Me Apart. like a nerve quick bueno esta es la versión original y como decíamos luego ha hecho un remix que nos va a pinchar ahora Pepe Sónicoa y después elegimos con vuestros votos y nuestra opinión eh, ¿Cuál escuchamos? <risa> no, hay tongo, <risa> no, hay tongo, no hay tongo Vuestros votos no llegarán a o sea, sí llegarán a algún lado, perdón <risa> <risa> Dale Pepe Sónicoa Bueno, no no sonicoa. ¿Cómo cómo ves esto? A ver, yo diría por expresiones vistas aquí un poco de todas nosotras, que claramente claramente. Claramente se ha bailado más. ¿En cuál? En el remix. Sí. sí. Bueno, es que estas bases esto es Afrobeat, el Afrobeat Detector. Este, esto lo da como positivo, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Fantasía, bueno, bueno fantasía, bueno, fantasía, fantasía, fantasía. <ríe> bueno, deciros que luego vamos con el mensaje después de escuchar esta canción, pero quedaros con que a que le la podéis poner en un momento íntimo, con sus álbumes en directo, suavecitos. La podéis poner de ambiente cuando invitéis a alguien a casa así de música ambiente y os la podéis poner para bailar con estos temas rackers eh, y estos remixes, estas remezclas que se que se marca mmm, una crack. Bye, bye. Bye, bye. Vamos con Onanon, la versión remix de 2018. Este es nuestro brotecito, ¿dónde está el tuyo? habré que decir Bueno, pues con esto que escuchamos de fondo que es otro ejemplo más de esto que decíamos de cómo que lela le va dando a todos los estilos y cómo esa versatilidad. Vamos a acercarnos un poquito más al, al mensaje, ¿no? A qué nos quiere transmitir que Lela. Va a en primer lugar decir que como no, sino pues lógicamente no estaría en Madeja Sonikoa, es crítica con el sionismo. Junto a ARCA, a Massive Attack y otras más de mil artistas, está adherida al manifiesto No Music for Genocide, en el que se posicionan en contra del genocidio en Gaza y en el cual se adhieren a la campaña internacional de boicot, desinversión y sanciones. En este, además... Eh, de condenar las décadas de opresión y en concreto el genocidio israelí se solidarizan también con el pueblo plan palestino, ojo de Bargatue ¿eh? y denuncian el desigual posicionamiento de la comunidad internacional frente a Rusia e Israel en sus respectivas agresiones pues informan que han hecho una geo retirada de su música de las plataformas de streaming israelíes Esto es lo que se comentaba antes en la entrevista no de Saila Sónico pues bueno Kelela está en este comunicado también. Y bueno, como ya se ha comentado, no vamos a adentrarnos mucho más en esto porque ya hemos dedicado mucho a la madeja. De hecho, el trip hop podría ser un hilo con une la madeja, pero el posicionamiento con Palestina y antisionista sería otro hilo de esta de esta madeja. Así que vamos con otra cosa que es muy importante para Kelela, que tiene que ver con ser negre y ser queer. Y para eso vamos a usar algunos fragmentos de Kelela. Vamos con esto que le dice a Suaita en el último álbum en directo antes de la última canción. Thank um that table where my dad is over there. And I will say that he planted a very deliberate seed. He planted the jazz seed. He knew what he was doing. Um I know my range of just the the types of things that I can get on, the types of things that I can do with music has so much to do with this seed that was planted that just kind of didn't follow any particular rule. Um, and I'm so grateful for that, Dad. Thank you for that. Bueno, pues como se ha escuchado en el audio, para quienes entiendan inglés, en el audio le agradece cómo le introdujo en la música desde pequeño y es que eso es algo que hemos dicho que, que pasa mucho en Tutti Frutti, ¿no? Pues cómo estamos aquí por lo que fueron quienes vinieron antes, ¿no? Y lo que nos dan, lo que nos dejan, las oportunidades que nos dan y como nosotras con lo que vivimos tenemos una responsabilidad para dejar a quienes vienen después, ¿no? Un poquito esto. Y bueno, pues quele la es eh, orgullosamente negre Ha llegado a cancelar contratos con discográficas no porque le traten mal eh, personalmente, sino por ver eh, comportamientos y actitudes racistas con otros artistas. Entonces, mmm, si lo ve, cancela y no tiene ningún problema. Bye. Ella dice literalmente que es difícil moverse entre la apropiación de tu música y el rechazo a la cultura negra a la vez. Y lo dice porque ha visto cómo artistas blancas que cantan R&B, que se considera tiene raíces claramente negras, se las valora más comercialmente que cuando lo hace una mujer negra. Si no, es extraer y rechazar a la vez, ¿no? Eso es. Como... Hmm. Y bueno, en el audio de Suaita también hace mención a que, bueno, desde pequeña él empezó a... Le, le enseñó a seguir sus propios pasos, ¿no? Es curioso cómo salta a cierta fama en 2007 con su primer álbum y no es hasta 2019 cuando, digamos, que sale... O hace pública su identidad queer no eh, ese año en 2019 habiendo publicado ya el primer álbum eh, recopiló una serie de lecturas eh, podcast vídeos documentales e hizo un manual de lectura que compartió con sus familiares amigos eh, personas bueno ...con las que quería compartirlo, ¿no? Se lo mandó todo recopilado y le hizo sus propias notas a pie de, de libro, de documental, lo que sea. Y, y bueno, lo hemos estado buscando y no lo hemos encontrado. Tenía muchas ganas como de poder leerlo, gearlo, leer sus notas... ...pero solo hemos encontrado comentarios en torno a él. Eh, hemos rescatado como dos cosas que nos han llamado la atención, dos títulos. El primero es eh, Misoginuar de Candice Williams, que es el término que usa para referirse a la doble opresión que se sufre por ser mujer y ser negra, ser noir, misoji noir. Eh, y el otro título es Atención Straight Black Men are the White People of Black People, que este es de Lemon y Damon Jag. Y además en el manual le añade una nota, o sea, que no es lo que está diciendo es que los eh, hombres heteros negros Eh, son para las mujeres negras lo que los hombres blancos son para la comunidad negra no y ella le añade una nota que dice que eh, I would add, eh, that is gay black men are also the white people los black people especial in the creative industries where they are often into positions of power right after white woman traducción no a bye Bye, porque claro, eh, luego estamos, eh, bueno, pues gente como yo, que lo del english pues no se nos da muy bien. Y nos parecía también como súper potente poder traducir esto, ¿no? Entonces dice, lo único que que agregaría es que los hombres negros cis gays también son los blancos de los negros, especialmente en las industrias creativas, donde a menudo se les permite acceder a posiciones de poder justo después de las mujeres blancas. Pues Tomazaska. Tomazaska. ¿Entojer o no? <risa> Entojerlo, como dirían en ese <risa> Bueno, dicho todo esto, Vamos con otra de sus canciones para cerrar Tutti Frutti, Luis Sónicoa. Y si antes os hemos puesto dos canciones, eh, Onanon la original como tal y Onanon Remix, eh, pues bueno, ahora vamos con una de esas mucho más íntimas y que pertenece a ese directo de 2025 que se llama In the Blue Light y la canción se llama Raven. yes Vamos a hacer un poquito de virtualarismo Sónicoa Eh, bueno, y vamos a decir unos versos que dicen: I separate closer to, to what I need tonight. No other way starting to feel my body now. And I can feel my body now. I can feel my body now. Que, que si sí, yo lo interpreto un poco como me separo para poder conectar con mi cuerpo, ¿no? Y sentir pues estas cosas que que a veces nos toca hacer. Bye. Yo mm, Iba a decir que por supuesto Los versos en inglés los iba a decir Luisónico claro. <risa> Que tiene un nivel muy top <risa> mm, Bueno, igual no es muy top Pero no es muy top <risa> En fin en fin sí. Que vamos Real. con la canción Esta canción mucho más íntima En un directo de Kelela Vamos con Raven ¿En qué están? ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? ¿Acaso estarán tejiendo nuevas madejas? Las extrañamos con todas ustedes. Novedades artistas sónicas. ¡Y tú te frute! declare independence don't do bueno bueno bueno y en esta madeja trip 45 <risa> rescatamos en novedades sónicas artista que fue no nuestra artista estambre en noviembre de 2022 sacaba nuevo álbum fosora que para ella era volver a la tierra volver a islandia ...champiñones, matriarcado y beach de gather. Y como yo estoy muy en esas... ...de matriarcado, champiñones y volver a la tierra... ...pues me ha parecido maravilla... ...un gueroarte hablando de, de Björk... ...sobre todo en esta madeja de, de trip-hop... ...y posicionamiento antisionista. Y hablamos de posicionamiento antisionista... Porque eh, efectivamente eh, su discografía extensa está retirada de Spotify en Israel, no se puede escuchar en Israel. Y al igual que nuestro tal de Estambre, forma parte de las más de 1000 artistas de No Music for Genocide, a ver si lo digo bien, Reject Art Watching and the Music Industry Complicity. Además de esto, que tiene mucho que ver, recientemente ha declarado su apoyo total a Groenlandia y en sus propias palabras dice Queridos Groenlandeses, declarar la independencia. Deseos solidarios de vuestros vecinos. Y no es la primera vez que vio Ranima Groenlandia separarse de Dinamarca. De hecho, estamos escuchando de fondo Declare Independence de su álbum ya de 2007 Volta, dedicado efectivamente a Groenlandia. Y es que, como ya sabemos, Björk es creadora de todo lo que se propone y sabe rodearse de otras artistas que le acompañan y co con ella. A final de este año, anunciaba que en mayo de 2026, en el Reykjavik Art Festival, inaugura exposición junto al artista James Merri. Habrá máscaras, tres instalaciones inmersivas y en una de ellas se escucharán Los nuevos temazos de su nuevo álbum. En sus palabras, currently in development, como dice ella. Así que en Madeja nos hemos adelantado al futuro. <risa> <risa> y sepan que en mayo habrá nuevos Icelandic temazos. Oh my God. <risa> Decíamos que a finales de 2022 sacaba un último álbum, Fosora. Eh, ella, muy fan de Rosalía también, ha colaborado en el reciente Heidberg y hace dos años hicieron un temazo conjunto, oral, donde las recaudaciones están siendo destinadas a las organizaciones islandesas en contra de la salmonicultura y en protección de los ecosistemas locales. Es un tema que compuso en los 90 y que nunca llegó a publicarlo, que se lo propuso a los, a Rosalía diciendo Is that the right thing Chudu o oh, I Just Don't Know. Y en el videoclip aparecen ellas dos luchando rollos samuráis. Es un videoclip muy guay, la verdad. Y bueno, como no voy a ser yo la quien cambio las tradiciones de Madeja Sonic, pues nada, os estamos hablando de Bear Gain y de Oral, pero luego no los vamos a poner hoy <risa> el sonido las la vuelta a hacer la vuelta a hacer en plan os contamos la chapa pero claramente no vamos a poner esos temas porque es verdad que no le hemos dado mucha caña al álbum de fósora y, y realmente bueno o sea no le hemos dado mucha caña a nosotras y creo que tampoco ha sido como un álbum muy escuchado y hay unos temas hackers impresionantes entonces hoy vamos a escuchar el precioso y delicado tema en colaboración con su hija Isadora, Bjork con Isadora, Her House, porque para mí también esta canción de Hermadeshaus eh es es un poco Madeja Sónica. El estudio de La Roita Mas Aspiratia ha sido muy mi casa. Y estos versos pues también eh entre Isadora y Bjork pues también son muy Madeja Sónica. The more I love you And eh, the better you live survive the more freedom I give you, more freedom I give you. Y es que hoy sí que me despido por una temporada indefinida, que me cuesta a mí soltar del todo algo, ¿eh? <risas> Pero qué maravilla de proyecto que empezó a gestarse en la pandemia y que va evolucionando a otra forma siempre con músicas in the front y con político musical. Estén atentas porque se vienen nuevas voces por el estudio, Peña. ¡Maiti! ¡Tenemos de menos! ¡Bye! Sí, sí, sí, sí, yo también, a vosotras mucho. Pero bueno, ahora ahora sí que toca una despedida. Bueno, por una temporada, por una temporada, dejémoslo por una temporada. ¡Bye! Y también para proyecto precioso. Para un proyecto precioso también. Que sea tan bien. Bye. Pues bueno nos quedamos con esta canción eh, como despedida también de Annees sonico uh -huh. B her mother's house the space in your voice shows the scale of your compassion Bosa ki, en la lorogaita masaspi irratia eh, Radio Libre Ia eh, la que, bueno, pues tamén podeis aportar eh, haciendo socias, para que esto pueda seguir adelante La lorogaita masaspi irratia ametxe egiten duen irratia eta hori baskide izateko webbunean idatzeal duzue, eta programa bateine duzue edo, eh, zuen jaietan, zuen kolektiboetan, ba zerbait grabatu nahi bat duzue, ba Y este programa, además de por el apoyo de las socias, ha sido posible por las personitas que hemos estado ahí diseñando, imaginando y grabando. Aquí estamos Nonosónicoa, Luisónicoa, Anesónicoa, Chabelasónicoa y Pepesónicoa. Y por nuestra parte hubiera sido imposible sin también todo ese currazo que muchas veces en condiciones de gran precariedad hacen los medios y periodistas musicales que gracias a ellos y a ellas nos nutrimos, ubicamos y después digerimos y os compartimos a través de cada madeja que hacemos en esta radio libre. Es que ricasco eta hrengor arte. Au.